pero también se le podía llamar Drakei, por la que yo aquello con el, la cabeza de dragón, y desde Drakei, pues, bueno, pues alguien sacó lo de Dracar, que es un término, que ya te digo, pues, bastante incorrecto. El tema del barco, pues es que vivían eh, en torno al agua, si, imagínate los fiordos noruegos, eh, era muchísimo, para, muchísimo más fácil eh, moverse a través de, de un fiordo a otro, moverse a través de barcos, y no pues, tenían que atravesar las montañas, pues subir y bajar, y eso era mucho más difícil.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 Sí, sí, claro, aquí no opinión comercial es lo malo que, que le veo yo a esta parte de la historia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 Y lo ten clarisimu